vamos a consultar sobre este hecho eh, ocurrido en nuestra ciudad donde una, una joven de Tapalqué de 18 años de edad eh, tomó la decisión de quitarse la vida ahorcándose eh, colgada de una planta con una sábana Comisario, Inspector, ¿cómo le va? Buenos días gracias por atendernos tardes, ¿Qué, ¿Qué es lo que nos puede decir eh, la identidad de esta joven y, y bueno, eh, cómo es el hecho cómo es la carátula? Bueno, anoche... A las 5 horas, o eh, 12 y 5 de la noche, digamos, eh, tomamos conocimiento por el intermedio del, del 101 de Policía en Urgencia, eh, donde se recibió un llamado alertando de que habría una persona cometido un suicidio. Eh, este... Así que concurrió personal policial a, al lugar. Eh, y bueno, constató que había una persona así, que se había ponido que había quitado la vida, se recolaba de una, una parte trasera de una planta. Así que la relación causal de muerte, generalmente siempre no se calcula pues, así, tal vez realizar bien con las perices y con las autopsias. Fue eh, realmente con el, con salimor, la causa de muerte, sino por atracción en estos casos, eh, cuando se comete el suicidio. Y bueno, la persona es una mayor de edad, 18 años, es horrenda de la ciudad de San Francisco de Marina Isandra Romero, que es soltera, desocupada, que tenía dos hijos, eh, uno de un año y uno de tres años de edad, que estaban en el lugar, en esa casa usurpada en la casa del Argentino y en Tremillo y en Tremillo y en de ella los las niñas estaban durmiendo a pesar de que llegaron Ella al, había, cuando anteriormente acudió el hecho de que se calculó que estaba rodeando las horas había avisado a, lo, a su suegro de esta de, de decisión que había tomado. Así que la suegra cuando regresa a la casa es esa que la encuentra. Eh, y, El niño fue entregado a los suegros y ahora esto estos momentos se está realizando la operación de autores. Comisario Inpector, eh, ¿alguna versión indica que eh, el papá de estos nenes eh, es un hombre también de Tapalqué, que está detenido en la Unidad 30? ¿Esto usted lo puede afirmar? No, la verdad es que dice, yo lo que tengo entendido es que el papá de los nenes no está en Eh, Se puede conocer eh, Ayer una versión indicó eh, Y hoy y anoche con más pocos bromas fuerzas De que policía de, del servicio de calle de la ciudad de Tapaque Vino a nuestra ciudad con alguna diligencia Por algún hecho ocurrido en la vecina ciudad Y que dentro de esas diligencias Fue a esa casa eh, Estaba buscando a esta joven eh, Porque tenían algún dato De que podía estar implicada eh, en algún hecho eh, ¿Esto es así? Bueno, sí, era por llamarle servicio externo de, de la Comunidad de Tapalquién. Se presentó acá, cumplió colaboración, eh, que fue comunidad profesional de, de servicio externo nuestro. Eh, Estaban haciendo una inteligencia por un juego que habían tenido con la Casa de Deportes. Y como decir, una de las personas que buscaban era este joven, la encontraban en ese domicilio, estuvieran hablando que esa noche se iba a pasar acá y después se iban a Tapolíe este... así que a través del hecho no te puedo dar detalles porque este, la información no dejaba salir de Tapolíe, así que... pero bueno, sí, los datos que ellos tenían y lo que venían buscando era eh, identificar a este joven, eh, que aparentemente tendrían dudas, ¿no? Seguramente. ¿Se puede certificar si esta mujer tenía algún eh, tipo de relación, digamos, con eh, jo algún joven de nuestra ciudad en estos momentos? Eh, ¿Amigos? ¿Algo que se le parezca? Sí, sí. Eh, algún tipo de relación, ¿O tenemos, y, y, ¿la no si... ¿Qué clase de persona se ha o, o amorosa con, con alguna de los jóvenes acá que sí, Bien, muchísimas gracias, eh, muy amable como siempre, comisario doctor Lozabala, gracias por atendernos. Por favor, gracias a ustedes.